Berizo lanzó el programa Formar Vidas Saludables. Con los encuentros se busca que sus participantes se conviertan en activos para tomar decisiones y generar salud, centrándose en el desarrollo y adquisición de potencialidades. Con las instancias de formación, todas de carácter gratuito, se busca empoderar a la población con el fin de que puedan adquirir mayor autonomía y desarrollar pautas de autocuidado. Para más información, los interesados podrán acercarse a la Secretaría de Salud o comunicarse al teléfono 464-5069. Cetera anunció un paro nacional por el conflicto en Chubut. La medida fue tomada luego de que se agravara el conflicto docente en Chubut, donde dos mujeres murieron este martes a causa de un grave accidente de tránsito. La medida de fuerza fue anunciada en una conferencia de prensa brindada por los principales referentes gremiales. Escuchamos a Patricio Villegas, secretario general de Suteba La Plata. Es algo que no debería haber ocurrido, como no debería haber ocurrido lo de Sandy Rubén. Y muestra lo que venimos reclamando desde hace dos años, la importancia de la paritaria nacional. La paritaria nacional fija el piso salarial de una maestro maestro la República Argentina y el Estado garantiza con fondos el cumplimiento de ese piso salarial. Eso es lo que dio por tierra más, dando de baja la paritaria nacional. Y la responsabilidad de este gobierno va en aumento en cada una de las cosas que pasan y que ocurren en este país. Un servicio que informa más cerca. La Municipalidad retira autos abandonados en la vía pública. La Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano y de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia Elaboraron un mapa con los puntos con más autos abandonados en la vía pública y delinearon prioridades para el retiro de vehículos en condiciones de ser removidos definitivamente. Según informó la comuna, los vehículos son retirados por una grúa y trasladados al polio de seguridad de la comuna, ubicado en 23 y 527, donde luego serán sometidos a un proceso de compactación y disposición como chatarra. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 12 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.